eta ongiet horri, danoi, lur murmur sale guztiak, azkeneko programan prometitu bezala, hemen gaituzue zue, bere eduki berriekin. Ez da, Maritxu? Bai, ongiet horri lur eta berriro. Bueno, ba, gaurko gaian, ikustote Maritxu, aurkeztu barko duzula, zeren e, aspaldion tan... E, Ba, bueno, eh, nik uste bat askoren haotzetan edo Espainetan dauden berbak, eh, entzungo hituzuea gaurkoan, eta, eta bueno, ba, bide batez, igual estabaidan sakotzeko, balioko zaigu. Bai, jakina, gainera, ezagun egin gozaio jendeari gaia, gaurko gaia, ze aspaldiko partez borboka, borborka den gaia izan da. Batez ere, eskuineko alderdiek, honen inguruan antolatu duten txalapartari esker. Ztananari gara ba, ba noski baiet, elikagaien ekoizpen ereduari buruzari gara. Hori da, gora eta makroranjaak era. Egia da, aspaldin baino e, baina gehiago hitz egin da ekoizpen ereduaren inguruan eta uhgina probetsatu nahi dugu. Audela ta, soberania alimentaria aldizkariak, elikadura sistema berri baterantz artikulatzeko ekimen berriak bultzatu dituen konpentsimenduak bultzaturik, agroekologia eta likadura buru jabetzan, oinarritutako elikadura sistemaren aldeko adirazpena sustatu zuen urtarrilaren 14 eta norbanakoen zein eragile sozialen aldetik milaka atzikimendua jaso ditu dagoeneko. da eta horien artean gurea, bizilurrena, adierazpen honek hainbat el, hain elburu ditu. Lehennik eta behin landa nekazaritza eta elikadura arloko eztabaida zabaldu eta sakontzea. Ara, arazoaren erroa zein den azaltzeko, sistema kapitalista. Bestalde, beharrezkoa da kontuan hartzea adierazpen hau partekatzen dugun kolektibon eta pertsonen kopurua terminoen jabetza eta irtenbide faltzuen aurrean, garrantzitsua da argi ustea zeintzuk diren oinarri politiko mugiesinak. Egun goegoerak, kestatzen gaitu, bai, eta landa ere mugan, gero eta jende gutxiago dagoen, eta kanpoko inputen eta energia mugatuen bende dagoen elikadura ereduaren aurrean, begiratzeak, zirugabetasun testo inguru batean bizitzera garamatzak. Ere hau, etekin, metaketaren parametroen arabera diseinatuta baitago. Eta ez biztale guztie helikagai osasungarriak eskaintzeko. Ez eta gure landa ere bizirik mantentzeko ere. Denadeen, ez garagu manifestuen muina salduko dutenak izango. Horretarako, aitor urkiola dugu telefonoaren beste aldean. Bera... Grein erakundeko kidea da, eta soberania alimentaria aldizkaria, aldizkariaren kidea baita. Eta guk baino esenteo beto, azalduko digu, ekimen honen zergatia. Bueno, pues eh, Aitor, ongi torri, eh, eskerrik asko por estar hoy con nosotros en, en Lureta Murmur. Y bueno, eh, a lo que íbamos, eh, cuéntanos, con todo lo que se ha venido... Hablando y mal hablando sobre el modelo de producción alimentaria últimamente y la configuración de nuestros sistemas alimentarios, ¿qué es lo que cataliza el lanzamiento de esta iniciativa por parte de la revista? Bueno, sobre todo nuestra idea era que veíamos que, que había un debate muy sesgado y queríamos aportar elementos que para nosotros eran centrales y que no y que no veíamos que que se generaban. Es decir, para nosotros lo, lo más importante es que necesitamos un cambio del sistema alimentario. Y no se necesita un cambio en este sector o no se necesita un cambio en este producto. Estas entradas pequeñas no nos no nos, inter no nos interesaban. Lo que vemos que es que estamos en un contexto con una gran incertidumbre en el que tenemos un modelo alimentario capitalista, industrial y sobre todo un modelo de, de libre comercio que está generando que cada vez haya menos gente en el campo y sea cada vez más dependiente de insumos externos, energías limitadas, que además están aumentando precios. Y está perfectamente diseñado, esto no es un fenómeno natural, está perfectamente diseñado con parámetros de acumulación de beneficio y no para ofrecer alimentos saludables a la población, que es el planteamiento de un modelo de sistema alimentario con un mundo rural vivo y, y, y bajo parámetros de soberanía alimentaria que nosotros planteamos. Y sobre todo para nosotros era... Muy importante hablar que necesitamos un, un modelo en el que el entorno forma parte de, del propio sistema, un, un modelo en este sentido agrico, agroecológico, pero también que garantice una una vida digna para todos los barrisas y las barrisas de ritardos. Para nosotros también era importante este tema. No queremos un modelo del territorio sin sin población, sino un mundo rural vivo en el que, que sea más integrado y alimentos más sanos, y disponibles para toda la población con una producción agroecología. nos parecía que había que ampliar la, la visión y por eso lanzamos esta esta declaración. Sí, una declaración, Aitor, que, que ha recogido ya 1.671 firmas individuales, 427 organizaciones y colectivos. Eh, bueno, es para estar contentas, ¿no? Eh, más teniendo en cuenta sí. el, el, el cambio radical que supone plantear un nuevo modelo en, en el campo. No, exactamente. Fíjate, me que para nosotros al principio tuvimos un debate interno sobre si lanzaron o no esta declaración, porque habíamos visto varios manifiestos y habíamos visto iniciativas y, y creíamos que iba a caer en ese sentido, o que no, es, no se le iba a prestar la atención suficiente, uh -huh. pero sí que llevamos trabajando bastantes años viendo que hay un anhelo por ese cambio, hay un deseo de ese cambio, hay un deseo de poner en práctica la soberanía alimentaria, uh -huh. pero que no se recogía. Y sobre todo nos preocupan amenazas como la entrada de la extrema derecha, palabras a veces que se habla del, del mundo rural como o bien un concepto romántico o con un concepto en ese sentido muy alejado de la realidad. hay La mayoría de la población vive en ciudades, ya no viven en, en el mundo rural. Queríamos reaccionar y, y plantearlo. Y entonces el ver que, que ese ese pil, pil ha generado en ese sentido un ...una realidad en la que hemos tenido tanto apoyo... ...todavía lo estamos decidiendo, ¿eh? Y ahora estamos... ...tenemos dentro... ...en un par de, de, de semanas tenemos un encuentro... ...para ver cómo lo articulamos. Yeah. Porque realmente creemos que eso... ...no lo podemos dejar y hay que... ...y hay que trabajarlo colectivamente. Sí, eh, además eh, hilando un poco con esta idea... ...que lanzas de... ...bueno, esa preocupación por la entrada de la extrema derecha... ...o la derecha extrema también en, en este discurso... Eh, ...el trasfondo del texto recoge una fuerte crítica al sistema capitalista neoliberal y sobre todo también a los sistemas de opresión con los que opera ¿no? este este capitalismo que golpea a todos los sectores sociales. Eh, y en, en ese apartado del manifiesto del denunciamos, así en general, eh, estaba esa denuncia al imaginario colectivo, esa percepción de sociedades rurales donde los discursos reaccionarios pues parece que, ca que calan más y es un, es un poco lo que de la derecha extrema trata de, de fomentar ...con la entrada a saco que ha hecho en este discurso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer llegar también que hay un mundo rural anticapitalista, feminista, cooperativo y solidario? Es difícil, la verdad es que es difícil, <risas> sobre todo porque es cambiar un imaginario colectivo que está como muy enraizado... ...y, y para mí esto es lo... el gran problema es esto, el, tenemos dos conceptos bastante preocupantes... ...que uno es el, el concepto de desarrollo y que ese desarrollo es a cualquier precio... ...y tenemos otro concepto de, de... ...y que está muy arraigado en el mundo rural... ...ese concepto de avanzar o que es moderno o que es antiguo... Ya. ...entonces ese ese mundo en ese sentido anticapitalista... ...y, y, y, y con planteamientos de economía feminista... ...y planteando ciertas alternativas... ...que a la vez bebe de ciertas tradiciones... ...porque hay hay planteamientos de, de la agroecología... ...que no deja de ser una Eso forma es. tradicional... ...de planteamiento de la agricultura y la ganadería... ...y esta la ganadería extensiva... Tenemos que generar y tenemos que sacarlo, tenemos sobre todo que plantearlo como que puede ser una alternativa. Y que puede ser una alternativa al modelo actual que responde a una política agraria común y a un modelo sobre todo de economía de escala que tiene otros planteamientos. Y, y no olvidemos que el, que el tema de la derecha extrema es un, es un tema que interesa, interesa plantearlo, interesa que esté ahí. Pero interesa sobre todo para las empresas y las corporaciones que dominan el sistema alimentario, que es lo que les interesa estamos en un mundo en ese sentido y en el que hay muchas incertidumbres en muchas preguntas y, el, y la gente que viene con dos ideas claras por supuesto que no responde a todo el planteamiento la gente se engancha más fácilmente y eso es lo que hace la derecha extrema en ese sentido te hace dos planteamientos lo de luego ya ya veremos si, si me votáis ya veremos lo que hacemos pero ya. yo se supone que respondo a vuestras necesidades cuando no es así Vivimos en un mundo, y esto lo vemos, en el que las empresas cada vez tienen más derechos y, y, y menos obligaciones, y las personas cada vez tenemos menos derechos, pero tenemos más obligaciones, y eso uh -huh. es lo que hay que combatir. Y hay que combatirlo directamente, nada de cordón, no, no, hay que decir los planteamientos, y hay que plantear que si se quiere plantear una macrogranja de 20.000 vacas en Oviercas para hacer quesos para pizzas, porque además hay que decir para qué se hace, tiene un impacto en el entorno... Completamente diferente a cualquier planteamiento y sale completamente de un planteamiento que se puede identificar como de agricultura de ganadería. Es ese es el modelo industrial que la propia industria ya está abandonando, pero como genera tantos beneficios, se sigue, que quiere seguir manteniendo en el ámbito del, de la producción alimentaria. Ya, yeah, de hecho… Uno de los de, de las de las ideas contundentes que defendéis en el manifiesto es esta no que no es posible la convivencia de modelos no el modelo agroecológico no pueden convivir con el modelo agroindustrial y claro y hay que hacer una apuesta no en este manifiesto se pide una apuesta por el modelo agroecológico una apuesta de las instituciones Pero, bueno, vemos pro, poco probable esto, ¿no? Por lo que has contado, la agroindustria tiene mucha mucha influencia, mucha eh, todavía se sigue promoviendo este modelo y si promueves uno, el otro no puede sobrevivir, ¿no? Y en ese sentido, eh, bueno, aquí también se ha reivindicado históricamente eso, no que estos modelos no pueden convivir. ¿Qué opción nos quedan los movimientos? Eh, ¿Cómo podemos combatir esto? Bueno, por un lado está explicitar que a mí me parece importante el, el tema de de que tenemos un modelo alimentario que no peta, que no que no explota porque hay bastante comida basura disponible a un precio bastante bajo. Quiero sí, decir que no estamos en una situación realmente en el que la población pasa hambre y lucha por por cambiar ese modelo, no estamos ya. en ese modelo. Tenemos mucha comida mierda y hay muchas personas que no tienen un planteamiento de la importancia que tiene la alimentación dentro de su vida. Y no son conscientes y no se hacen un análisis de qué es lo que estoy comiendo en ese sentido. A eso ha contribuido mucho, ¿eh? Nutricionistas que con tal de que comas verdura da igual como esté producida. Este tema de da igual yeah. como, como esté producida es lo que tenemos que empezar a cambiar. Uh -huh. y, y creo que ahí es un, es un ámbito en el que luchar. Porque si vieran realmente cuál es el coste real de de lo que están comiendo el coste no el coste el coste en su salud y el coste en impacto en el medio ambiente y el coste en el impacto de la explotación de las personas que trabajan en, en mataderos y en otras situaciones realmente mataderos industriales y en otras situaciones realmente precarias si, si fueran conscientes de ese precio real ya se lo plantearían un poco más y luego hay que hay que decirlo sinceramente O en la agricultura en Europa, el futuro de la agricultura en Europa pasa por un modelo agroecológico. No tiene viabilidad otro modelo. Es que no da. Es que el planeta no va a dar. No, no, no estamos en un entorno lo suficientemente grande como para ocultar este tipo de impactos, que al final claro. los tenemos. O sea, yo creo que viene por ahí el explicar bien y el ver en ese sentido, porque... Hay un pensamiento también muchas veces que todo lo orgánico, todo lo ecológico es como muy caro y es como para un sector de la población. Sí. Esto es lo que hay que romper. Y, para mí esto es... y a la vez también hay que ver bien cuando hablamos y cuando decimos en ese sentido y cuando criticamos, ver un poco a quién criticamos. Es decir, hay productores, hay una parte de ganadería intensiva que realmente no son ganaderos y ganaderas que lo hagan por convicción, sino porque es el único hueco de mercado realmente sí. que han encontrado y es el que están trabajando, y entran en una trampa, sobre todo en, en producción intensiva y también pasa en la agricultura, se entrampan con una serie de deudas de las cuales es muy difícil salir. Uh -huh. Es un modelo que te atrapa. Y, y, y, y, y volver a un planteamiento más ecológico de una de una mayor simplicidad es muy difícil para muchas personas, más teniendo en cuenta la media de edad de nuestros maserritas y y, y, y y que en comparación con otros, nosotros ahora, en yo vivo en Barcelona, Y entonces trajimos en el año pasado fue la capital mundial de la alimentación sostenible una especie de, de planteamiento para, para visibilizar ciertos cambios y trajimos una persona de la de, de la unión de trabajadores de la tierra de argentina uh -huh. y planteamos un encuentro con los sindicatos agrarios en cataluña bueno pues una de las cosas que vimos claramente es que la media de edad en los sindicatos agrarios en cataluña es de 60 años la media de edad de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Argentina, es de 30 años. Entonces, es muy difícil sí. a una persona con esa edad hacerle los mismos planteamientos. Los de los 30 años hacen verdurazos, hacen plantean, están dominando todo lo que es el mercado, circulan por WhatsApp todos los lunes una lista de precios ecológicos y con esa lista de precios que ha circulado por todo el país no se puede pagar precios más bajos. Claro, es que estamos hablando de dos realidades diferentes. Entonces... Mm -hmm. También hay que tener cuidado de no tener que pensar que dejar en ese sentido a agricultores y agricultoras solos en esa lucha por ese cambio, porque hoy por hoy no tienen fuerzas suficientes. Ya has mencionado al sindicalismo agrario, creo que luego lo vamos a abordar, pero eh, un poco ligado a eso que hablabas de… De, de los costes reales, ¿no? eh, los costes imputables a su modelo de producción eh, agroindustrial y, y las cargas y, y derivas que traen los en nuestras bases retardadas, ahí es importante eh, el papel que juega la política agraria comunitaria, porque realmente eh, es a, gracias a ella eh, por la que se están tirando los precios de la agricultura industrial y, a su vez, se está eh, agarrando o, o esclavizando la agricultura a ese modelo en base a subvenciones. Entonces, realmente, si imputáramos todos los costes reales, eh, la agricultura agroecológica no sería eh, no sería cara. Pero, claro, evidentemente aquí entra la parte eh, que, que de alguna manera interpelabais a los gobiernos. Es decir, oye, tenemos que hacer hegemónico el modelo agroecológico. Pero, claro, el, el agronegocio con su lobby en Europa no sabemos si va a estar muy dispuesto a ello. No, no lo va a estar. No lo va a estar. Y este es el tema. Fíjate que, que nosotros no somos muy favorables a los etiquetados, por ejemplo, que y las certificaciones, pero es muy curioso que todas las certificaciones y etiquetados vienen para el producto sano, pero no tengamos el modelo que etiqueta en ese sentido el peligro que tiene el producto industrial. Y, y, y esto lo tenemos. Es decir, que todos los tomates, solo haya dos variedades de tomates, y el planteamiento sea… ...exactamente la misma forma para entrar en la misma bandeja... ...porque lo importante es el es el empaquetado y cómo llega... ...debería tener un, un, un, una notita, una etiqueta que diga... ...a pesar de que sea tan bonito... ...pues realmente este su contenido en ese sentido de, de minerales... ...es realmente bajo porque viene sobre todo de hidroponía... porque está cultivado en un invernadero... ...es decir, el propio modelo es muy difícil en ese sentido... ...y, y trabajar en contra de este ámbito es muy complicado... ...pero hay que hacerlo, es decir... A pesar de que sea difícil, a pesar de que la política agraria común, que se es está, que ese es el otro tema, ahora le quieren dar eh, este tema de la granja a la mesa, le quieren dar como una pintura ecológica, pero no van a la raíz del problema. Realmente no van a no se hace una apuesta fuerte por el modelo agroecológico. Como tú dices, está sobre todo dominando por las grandes empresas los el agronegocio que tiene todo su negocio planteado que también viene de las empresas de los fertilizantes, que son las mismas de las empresas de los pesticidas, que en su momento compraron las, las empresas de semillas. Es decir, está realmente monopolizado y está hay una altísima concentración. Romper esa concentración es difícil. Y luego la legislación les ayuda, por ejemplo. Es decir, eh, actividades tradicionales como es el intercambio de semillas ha sido penalizado realmente por un concepto de de seguridad alimentaria en el que dentro de la cadena de alimentación solo aquí entre aquello que está certificado o que está industrializado porque estos dos conceptos realmente son los que nos plantean seguridad y esta es la dinámica que tenemos que romper eso no es así, eso no es verdad Ya, volviendo un poco a al sindicalismo agrario a la organización de, de, de las personas baserritarras hacéis una, una crítica a este modelo y, y bueno, ¿cómo, cómo hacéis esa lectura de de, de bueno de cómo cómo se conjugan estos actores, ¿no? El sindicalismo agrario, cómo conseguimos conjugarlo con la lucha por la soberanía alimentaria. También una crítica desde el punto de vista de que tenemos que tener en cuenta quién es el enemigo, que en este caso no es él o la base Ritarra, que está ahogado por un sistema eh, que del que no puede salir, sino la agroindustria, ¿no? ¿Cómo conseguimos que estos actores confluyan? El sindicalismo agrario es un mundo muy complicado. Nuestro modelo, que decir, el modelo que nosotros más nos gusta, es el de la vía campesina, sí. como modelo más global de organización. Y eso es que dentro de la vía campesina hay vías campesinas. Es completamente diferente la CLOC, por ejemplo, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones uh -huh. del Campo, en comparación con la Coordinadora Europea de la vía campesina, por ejemplo. Pero estas tensiones realmente son, son planteamientos para el crecimiento. Muchas veces el problema, y sobre todo cuando se han visto amenazados, cuando han subido casi un 60% los fertilizantes, un 40% la energía, un 25% el diésel, hace que cuando te sientes amenazado tiendes a concentrarte allí donde tienes las seguridades, sí. y más cuando tienes esta media de edad. Con lo cual, realmente muchos sindicatos han optado por las vías que realmente se les ha ofrecido como únicas vías de salida como campos. Y por eso, muchas veces, parecen empresas de servicios y de gestión de subvenciones. ya yeah. Se ha perdido este concepto más más grande. ¿eh? Parece que se ha renunciado a esa idea de que realmente… Es decir, si algo está identificado con el, con el sindicato agrario por todo el mundo es el concepto de la reforma agraria uh -huh. y una reforma que ponga a disposición la tierra. Y son conceptos que parece que se han perdido. Y son pare parece que la, a los sindicatos agrarios parece que en algún momento o muchos de ellos, hay que sacarles eso de la ideología, porque la ideología no es algo aceptable, no no, no existe la clase campesina. Sí. Hay que hablar de otras cosas, hay que ser un poco más modernos, más avanzados, y por eso han perdido en parte el, el, el sentido que tenía Por eso a veces, no sindicatos agrarios pero sí que colectivos y organizaciones más pequeñas, incluso aquellas que han salido a través de alianzas de lo que es solo el mundo de la producción, ya han entrado con consumo, han entrado con con plantear pun colectivos feministas. Se han abierto, realmente ahí sí que hay un pipil que puede generar ese cambio. Hoy por hoy va a costar y yo espero que, que se cambie, pero realmente muchas veces los sindicatos les cuesta en ese sentido. Son son menos permeables, siguen siendo un poco más verticales, pero dentro de los propios sindicatos hay grupos muy diferentes. Generalizar en ese sentido es difícil. Y es complicado, aunque luego las juntas directivas marquen una orientación. Pero realmente, poco a poco, yo creo que se puede generar ese cambio. Y se necesita ese cambio. Pero no solo los certificados agrarios. Se necesita el tema de la alimentación. En algún momento, por ejemplo, se, se planteaba que en vez de hablar, como se habla en Europa, de la política agraria común, se empieza a hablar de la política de alimentación común. Uh -huh. Eso es. Sí, sí, y, el cambio si llegará. No sé lo o, o, o, o, o, o lo hacemos consciente o nos va a llegar porque esto no da para más. Este modelo eh, tiene sus límites, ¿no? Nos lo va a poner... La madre tierra, es. en algún momento. Y además quienes defendemos la soberanía alimentaria como paradigma de cambio, eh, pues un cambio que comienza desde la alimentación, del sector primario y desde el mundo rural, pues creemos que, que realmente esto es, es, es motor de transformación social. Eh, ¿Cómo podemos hacer llegar este mensaje sobre todo a la parte consumidora, no que a veces percibe la alimentación como, como un hecho en el que solo es, eh, bueno, básicamente llenar la tripa y, y no pasar hambre? Mira, uno de los planteamientos en ese sentido, y hay que decirles, es una de las preguntas es ¿dónde y en quién deposito yo mi confianza a la hora de alimentarme? ¿Quién me alimenta? ¿A quién le estoy dando yo el poder de alimentarme? Y esto es lo que tiene que hacer las personas consumidoras. ¿Cuál es garantía? ¿Mi garantía viene del supermercado? ¿Mi garantía viene de una marca? ¿Mi garantía viene de una etiqueta? mi garantía viene de una certificación o mi garantía viene de un conocimiento mayor e incluso, si es posible, un contacto directo. Eso es lo que hay que empezar a cambiar y eso es lo que hay que empezar a generar un cambio en ese sentido. Y sobre todo, y, y, y esto las personas, como tenemos como muchas trampas a las cuales nos acogemos para no hacer el cambio general. Es decir, cuando se plantea un... Un, una dinámica que es real en ese sentido que hay que comer menos carne roja y hay que comer y hay que, y hay que sustituir por proteínas de otro tipo en ese sentido porque la alimentación nosotros necesitamos proteínas. aquí tenemos dos opciones una es por ejemplo incrementar el, el consumo de legumbres que ha sido tradicionalmente la proteína de la, de la alimentación más tradicional o nos vamos a sustitutos de la carne pero si nos vamos a sustitutos de la carne, Habría que decir dos cosas. Una, que casi todos los institutos están basados en legumbres y dos, que casi todos los institutos vienen por parte de empresas. Es decir, yo he sustituido un modelo de empresa por otro, con lo cual no he generado un cambio. Y sobre todo he respondido a esa trampa que muchas veces viene de que todos los problemas que tenemos pueden tener una solución tecnológica. Yeah. Y esta es la otra gran trampa. No tiene por qué venir por ahí. Es decir, la tecnología es parte del problema. Y, y, y no puede ser, o puede ser solo parcialmente parte de la solución. Hemos aprendido desde hace muchos años que todo lo que funciona en un laboratorio no tiene que funcionar porque funciona en la realidad. Y, y realmente la gente tiene que analizar. Cuidado con ese tipo de trampas. Cuidado con eso. ¿A quién estoy reforzando? Para mí esto es ser una, un planteamiento más consciente y a través de eso realmente podemos generar un cambio. Sí. Uh -huh. Y bueno, Aitor, después del gran apoyo recibido, nos has contado un poco antes, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué, ¿Qué estáis pensando? ¿Qué iniciativas prevéis? Pues no te puedo anticipar mucho, porque ya te digo que nos reunimos en un par de semanas como articularlo. Queremos hacer algo, en una dinámica colectiva para poder generar. Tenemos de aquí, tenemos un planteamiento de aquí a julio que tenemos la asamblea, de a ver cómo la articulamos en ese sentido. Porque hemos visto, y, y, y lo que es muy interesante es que realmente, y es un poco el planteamiento de la revista, ¿eh? es un espacio de reflexión, un espacio de crítica, un espacio para generar planteamientos en el que no solo se tiene en cuenta la dimensión del colectivo, sino que cualquier persona o cualquier colectivo, por muy pequeño que sea, tiene una voz que aportar. Y entonces, ¿cómo poder recoger esto y esta variedad entre personas Y organizaciones es lo que queremos plantear y además no queremos hacer algo que responda a las coyunturas del momento sino realmente cómo poder aportar algo diferente en este trabajo por la por la generación de alternativas desde la soberanía alimentaria para nosotras es es lo más importante en ese sentido entonces los pasos los vamos a ir determinando ofreceremos en ese sentido a las organizaciones que han firmado una Un, un posible proceso y hablaremos para ver cómo podemos hacerlo en ese sentido. Porque además es que realmente que es una es una es un planteamiento que rompe en ese, no queremos no queremos en ese sentido que se identifique como como otra iniciativa que plantea un cambio, no no no no, lo que queremos es un cambio general, lo que queremos es un, es un cambio de sistema. Entonces, al ser tan ambiciosos, a veces se suele decir que Tenemos que caminar más lento para llegar más lejos. Pues este es el planteamiento que debemos hacer ahora. ¿Cómo podemos generar ese caminar más lento para llegar más lejos? Porque no podemos responder al, al momento en ese sentido, o al éxito del momento, ¿eh? sino que tienes un proceso, ver con quién contamos, con qué alianzas puede haber y, cómo plantea, sobre todo, cómo plantear Y, y, y generar dinámica que favorezca la agroecología campesina, la, la soberanía alimentaria, la economía solidaria, cooperativa y feminista. Y, y, y Casi este, nada. Este general... Exacto. Por eso lo digo. Pero creemos una de las cosas que sí que pensamos es que comenzar por la alimentación para generar este cambio es algo crucial. Si hay tanta especulación en el tema de la alimentación, si desde el 2008 vivimos cuando cayeron todas las, las las grandes, las punto .com, las empresas tecnológicas, cómo el capital ha pasado de la, de eso a realmente a un planteamiento que dice vamos a ir a aquello que realmente siempre se necesita, que es uh -huh. la alimentación. Yeah. Si ellos se han dado cuenta, nosotros tenemos que darnos cuenta de que por aquí se puede empezar el cambio. Muy uh -huh. bien, Aitor. Pues es que ricasco por todo lo que nos has aportado. Nosotros Soy... como, como Bicilur, como firmantes de la declaración, pues yeah, elevaremos a la asamblea. Eh, esta propuesta que hacéis de, de construir colectivamente y, y bueno, pues veremos a ver cómo cómo le damos al tema. Así que bueno, pues eh, eh, pues muchas gracias por compartir este ratito con nosotras y bueno, estaremos atenta a los siguientes vale. movimientos que hagáis. Vale. Es que Ricardo su dire. Eh. Aitor, bueno, con esto nos despedimos. Gracias por vale, las pues aportaciones sigo. a vosotras. Bueno, hasta bueno. luego. Abur. Abur. Sauden lekuan zaudela, hartu arkatza, agenda eta puntatu datoren egunetarako proposatzen dizkizu egun, ekitaldiak, itzaldiak eta festak. Ba, hasteko otsaiaren 20ean, datorren domekan, etzaldeko emakumen negukoauz ausolana ospatuko da. Urte eta erdiko geldial, gel, geldi ondoren berriro boltan daude txaldeko makumeak iriko eta landako emakumeak bat, eh, emakume batzuekin berriro elkartzea elkartzeko. Horaen goan loiun amaia eta diegoren eiko proiektua esagutuko dugu lurbeko deitzen da proiektua eta gainera laguntza emango diegu udaberriko baratzea prestatzeko. Garaigo izan dira azken urteak baserritarrentzak eta orduan inoiz baino berre, beharrezkoa da berriro elkartzea. Boizeko amarretan geratu gara loiuko sagardotegikoa parkalekuan eta izen amateko e, pea itxita dago, baina gogo pillo baldin badauka zue, e, idatzi aldu zue, elbide elektroniko honetara. Etxaldeko makume Eta orain, autobomborako proposan bat, zeren bizilurretik, ba, sekulako jardunaldi online line antolatuko dugu eta urrengo txailaren hogeita hiruan, e, Seminario online, line Resistenziaz que Alimentan, organizazion campesina desde una mirada feminista. Munduko beste toki batzuetako kidekin batera, nekazal feminismoari buruz ikasi eta usnartzeko espazio online antolatu dugu. Lehenengo saioan, e, Huelva, Kenya eta Argentinara joango gara, Jornadas en lucha, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, eta Afrikako emakumeen artikulazioa ezagutuko dugu. Errealitate eta proposamen oso desberdinetatik eraikitzen ari diren esperientzia ezagutuko ditugu, sindikalismo feminista eta rasakeriaren aurkakoa al feminismo indigena edo feminismo komunitarioa oinarri hartuta. Bueno, bueno, zelako programa, maritxu. Seminarioa, e, e, arratzaleko bostetatik, zazpia arte izango da, eta izena eman behar da. Interesatuak e, baldin bazauzie, idatzi e-mail honetara ikerketa bizilur.org. Bueno, eta otxeak emeretzian, goizeko amaiketan, arrazaten, daukazue taller bat, arnaz eta defentsak kogortzeko sarabea ik alduzu egiten, eta goizian zehar gainera bertako produktuen azoka egongo da, zeberra altube plazan. Martsoaren batetik, martsoaren irura arte, mugari gabeko lagunek bizitza jokoan kongresua antolatu dabe. Larri klimatikoaren aurren, e, aritzeko denbora ari da eta pertsonen bizitza lurre eta eskubideak jokoan daude. Guzti horren inguruan hitz egin nahi, du, nahi dute martsoaren bat, bi eta iruan e, Bilbon ospatuko duten bizitza jokoan kongresuan. Eta ikuspegi desbrenietatik abiatuko dira giza eta naturaren eskubideak defendatzen dituzten pertsona eta kolektibuena, politikariena, zintzeleriena, ekintzaili sozialena eta kasetari zein komunikatzaliena. Eta noski, maiganean jarri ere borrokasko martzan daudela, eta baitu gaitezken oiek badakigu izen ponpozuak eta ospetsuak egongo dirila bertan. Beraz, animatu zaitezte, e, mugari gabeko guegunean e, informazio hori bilatzen. Honekin bueno, ba, David, e, bukatzen gara gure gaurko programa, baina gogoratu behar dugu bebai e, inauterietako garaia da. Inauteriak, iauteak, ioteak edo aratuzteak mundu osoan zehar, neguaren bukaera aldera ospatzen diren jaiak dira. Euskal Herrian noski, festa garrantzitsua da, bai hirietan e, baita batez ere landa ere mutan. Ascotan ez dela inesaguna, ez, Badaude esaguna. Ba daude oso modernoak, oso ezpetsuak, ala no eta baina beste aldetik landa eremuko inauteriak daude, tradizionalagoak eta beti pertsonaia mitologiko bati lotuta egon oi direnek. Hori da eta laster, bueno, adibide batzuk jarriko dizkizuegu, adibidez, San Ituren eta Zubietan euskal kulturako pertsonaia tradizionala da zanpantzarra. Ituren eta zubietan Nafar herrietakoa da jatorriz. Urtarriaren, asken astean, inauterien e, iritziera iragartzen dute zintzarriak e, joaraziz, joaleak dira, e, joalduen ere esaten zaie. Gaur egun Nafarroan zein e, euskadiko erkidegoan ikusten dira zanpantzar e, konpartzak. Landaremuko tradizio bat da, e, baina ez da, ezagutzen zehazki zer jatorri duen, edo ere, horien zentzua izan liteken eguaren ondoren natura esnatzea etengabe sarata eginez. Bai, eta adibidez markina zemeinen daukagu sagi dantza, inauterietako igandean gazte talde batek interpretatu du dantza hau, euskal inauterirearen adieraz garrinetako bat, konpartzaren barruan hartz bat ere eramaten da, aurrak, izutzen dituena, eta baita ezitzaile bat ere, ura zaintzeko. Bestaletik ere, momo txorroak, edo, unanuan e, dinoienlez, mamosarroak. Mamosa Mamosarroa altzazuko inauteriko pertsonaia da. E, jatorri ez ezagunekoa, e, erdi gizona, eta beste erdia, zezena, e, ustote e, altzazuko afero horretan, ba nahiko ezagunea gintzen, bat ez ere, Bertako altzazuko akazkeren irudia izan zelako. Bai, ikusgarria da. Merezi da joatea oatea, be, bai, landeremuko karnabaletan ezagutzera, eta be, bai, gure herriak, gure traizioak, orduan hartu zure mosorroa eta probetzatu, bai, hirietan eta bai, herrietan. Ezko gozatu. Bai, honegin...